Siguiendo con este tema de esta nulidad en la ordenanza que prevía las paritarias eh, municipales, eh, estamos en comunicación con la concejala del Frente para la Victoria, Evelyn Rusciot, que ellos como bloque、eh, apoyaron ¿no? esta iniciativa de esta creación de las paritarias en el ámbito municipal. Y bueno, luego de esta decisión del Superior Tribunal de Justicia, esta nulidad no quede claro, queremos conversar con ella para que bueno, nos dé su opinión al respecto. q u é tal、es? Elin, Pato y Florte saludamos de Radio Encuentro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Bueno,、eh, ya vos conocés seguramente este fallo, lo has leído.、Eh, hay dos cuestionamientos, me parece, que son fundamentales.、Eh, uno, esto de que sea el Consejo Deliberante el que defina una cuestión que es netamente, según, según entiende el Supremo Tribunal de Justicia, competencia del Ejecutivo, el tema salarial,、eh, que Que, y que conjuntamente con esto, que participe en la mesa representantes del Consejo Deliberante y del Tribunal de Cuentas. Y por otro lado, el otro cuestionamiento, en el sentido de que quien media sería la Secretaría de Trabajo y、eh, sostiene el Superior Tribunal de Justicia, es una instancia ajena al ámbito municipal y por lo tanto no correspondería. Estos son los dos sustentos centrales por los cuales. Se, se anula desde el Superior Tribunal de Justicia esta ordenanza. ¿Qué tienen para decir ustedes que fueron los que propusieron esta iniciativa, Evelyn? Sí,、eh, esta iniciativa llega al, al Consejo Deliberante de la mano de los propios gremios, estudiada y analizada por、eh, sus asesores legales. Eh, y teniendo en consideración que la Carta Orgánica de, de nuestra ciudad、eh, establece que los órganos de gobierno de la ciudad son tres: el Poder Ejecutivo, el Consejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas, este, entendieron que la patronal está conformada por estos tres órganos de gobierno,、eh, tal lo establece la. La carta orgánica.、Eh, nosotros en el momento de la sanción de la ordenanza y la, la misma establecía, porque bueno, ahora ya ha perdido, este, ha perdido vigencia por, por este fallo, pero la ordenanza establecía que había este, tres comisiones a crear: una era la de conflictos interpersonales,、eh, o sea, todo aquello que no, no fuera, este, digamos, grupal o. O que afectara a todos los, los empleados municipales, pero que sí tuviera que, que mediarse o cerciar entre una relación entre algún empleado y la patronal,、eh, esa era una de las comisiones. La otra tenía que ver con seguridad y g é n e r o laboral y la tercera, específicamente el tema salarial. Por supuesto, la, la, en el armado de estas comisiones,、eh, la cuestión salarial se había dejado en manos del Ejecutivo, que es quien maneja. El presupuesto municipal. Este, en ese sentido, por ahí,、eh, esa sería de alguna manera、eh, la forma en la, se, en, que, en la que se manejó. Y respecto a la cuestión de la delegación de trabajo, sí, o la delegación de trabajo provincial, no,、eh, fue un pedido específico de los greños, ellos este, creían que era el único ámbito que podían confiar como.、Eh, Como, como un lugar este, externo y que les brindara a ellos garantía de imparcialidad respecto de las negociaciones que se hicieron dentro del ámbito paritario. Para que la gente por ahí, los oyentes,、eh, puedan comprender la diferencia sustancial entre lo que es una mesa de la función pública y un ámbito paritario, me parece que no está de más este, manifestar que desde la génesis、eh, de, de cada uno de, de estos dos espacios, Eh, bueno, la mesa de la función pública nace con un decreto. A partir de allí, todo es unilateral.、Uh -huh. La convocatoria, el orden del día,、eh, las, las formas, los lugares, eh, eh, los temas a tratar, como se decía, lo del orden del día, provienen desde arriba hacia abajo. Siempre es el Poder Ejecutivo Municipal, es decir, uno de los tres órganos de, del gobierno, m e d i a d i g a m o s línea a los empleados municipales. De hecho, está ocurriendo en ese t momento que el Ejecutivo convocó a una reunión el jueves pasado y que la próxima reunión la convoca para、eh, el día de hoy, miércoles a la tarde. Es decir, pasa toda una semana sin que los trabajadores puedan tener un avance en una cuestión que para ellos es fundamental y urgente, como lo es este, la pauta salarial del año 2017.、Uh -huh. Ellos bueno, no tienen es... posibilidad de convocar、claro. en otro momento. Bueno, eh... Eh, pero vos sabés que Belín a nivel provincial funciona más o menos así también.、Bueno. La UNTA también espera y viste, en le exige al gobierno. Claro, claro. Pasa en sentido, lo mismo. O sea, nosotros el... entendíamos también este, que cuando esto se judicializa, está llegando a un poder, que es el Poder Judicial de Río Negro, que a su vez incumple con una ley de paritarias que ellos mismos tienen. Y que fue fruto del esfuerzo y la lucha de los trabajadores judiciales、uh -huh. a través de su greño Citrajur de muchísimos años y que logra, creo que hace un año y medio o dos años, este, sanciona en la legislatura de Río Negro que todavía no se está cumpliendo. Es decir, en ese sentido, cuando el intendente lleva la ordenanza hacia la justicia, sabe hacia dónde está llevando、eh, esa t ordenanza, hacia un poder político o este, gubernamental. provincial, Que a su vez incumple su propia ley de, de paritaria, así que por supuesto no esperábamos otra respuesta. n o、uh -huh. eh, bueno, Ahora está funcionando la paritaria a nivel judicial. A nivel judicial está funcionando con las absolutas limitaciones que impone el propio Superior Tribunal de、claro. Justicia. Pero digamos, es, funciona de alguna manera, n o f u n c i o n a ley. Es una limita... parte de la ley.、Claro. la ley. La parte de la ley que el Superior Tribunal de Justicia considera que debe funcionar.、Uh -huh. Bien,、eh, a ver,、eh, pensando en estas dos objeciones, ya está, o sea, nos pueden gustar o no nos pueden gustar, Sí, claro. pero ya está, n ¿no? o sea,、sí. la, la ordenanza no existe más. Ha perdido licencia. Claro,、eh, Evelyn, ¿existe la posibilidad, ustedes los que insistieron, porque estaban convencidos de esto, en、eh, presentar un nuevo proyecto, hacerlo probar otra vez de la misma manera, insistir, porque seguramente va a venir Beto otra vez, pero adaptado a los planteos que hace. en este caso el Superior Tribunal de Justicia, o sea digo, por ejemplo, que en el caso de quien represente a la patronal sea solamente el Ejecutivo Municipal, por ejemplo, porque es el cuestionamiento,、eh, y a que el ámbito pudiera estar en, enmarcado dentro del propio municipio, estoy pensando, no hay una instancia ahí que pueda servir de mediadora, estoy pensando en el fiscal, por ejemplo,、eh, juez de falta, qué sé yo, alguna instancia de por ahí, Sí, en ese sentido,、eh, este, ahí sí tengo que, que hablar a título personal porque no es algo que he comentado con el resto del bloque y una de, de, de las miembros del bloque d e Frente para la Victoria, Silvana Cuyumilla, ha sido este, coautora de este proyecto. Así、sí. que en ese sentido,、eh, lo que sí considero es que nosotros tenemos que ser absolutamente respetuosos de los trabajadores. En su momento, cuando esta ordenanza se presenta, se presenta、eh, merced a un trabajo de, de los sindicatos. Ellos la, la, la arman, la redactan, este, imponen, digamos, cuáles eran sus, sus necesidades y fue acompañada en principio por dos concejalas que, que, que, que ofician de autoras y además después fue acompañada por este, la gran mayoría de los concejales en el momento de, de la votación, no una sino dos veces. Entonces, me parece que en ese sentido. Eh, lo que sí nos debemos es, este, bueno, a v e r una mirada por parte de los、sí. gremios respecto de eso que vos planteaste. Sí. Este, de, de, de, de, sí ¿no? lo, no. lo digo、yo、porque, ¿sabes por qué te planteo、sí. esto? Porque、eh, los planteos centrales de la argumentación、oh. son los que yo te señalé que vos, bueno, me respondiste de alguna manera. Eh, lo bueno que tiene la resolución del Superior Tribunal de Justicia es que no dice en ningún momento que no podría haber paritarias en el ámbito municipal. ¿Se entiende? O sea, no pone en duda la existencia de paritarias, de que pudiera existir, sino que dice no, así como fue planteado, no.、Eh, por eso digo, a lo mejor podría ser、eh, una insistencia, teniendo en cuenta estas observaciones ya hechas, digo, ¿no? Sí, en principio yo no estaría de acuerdo con que el ámbito paritario fuera solamente del Poder Ejecutivo Municipal, por esto que te manifiesto,、uh -huh. ah, eh, que, es una, eh, que, que es solo u n o de las partes de la patronal.、Uh -huh. eh, pero bueno, por eso el fallo no lo he leído completo. Conozco, por supuesto, eso que vos me comentás con la gacetilla que ha sacado la justicia, que extracta、uh -huh. esas t partes que se d e b e n supongo son las fundamentales. Eh, en principio, con esta cuestión、eh, puntual respecto de,、eh, de que el ámbito paritario se c i r c u n c r i b e solo a uno de los tres poderes del gobierno de, de la ciudad, no estaría de acuerdo.、Uh -huh. eh, momento... e Ya te lo manifiesto, por supuesto.、Claro. Eh, no puedo dar otra opción que no sea la mía y además no he hablado con nadie de los gremios, no se han manifestado、uh -huh. tampoco públicamente. Hasta el momento entiendo también que、uh -huh. están presionados por Está este,、eh, la cuestión,、eh, presionados por el Poder Ejecutivo, vamos a decirlo claramente, por、uh -huh. la cuestión de, de la negociación salarial que están mal. Está bien. Eh, normalmente, eh, ¿cómo es el tema salarial? Se encarga el Ejecutivo, ¿no? Históricamente ha sido así, digo, ¿no? Digo, como、sí. se ha venido haciendo hasta ahora, ¿no? Sí, sí. Quien va a la mesa de la función pública es el representante del intendente, ¿no? Generalmente、sí. el secretario de Hacienda, digo. e secretario de Hacienda. Esa、sí. es la práctica, digamos, ¿no? Sí. ¿Eso está respaldado,、eh, Evelyn, por alguna, algún, al, algún artículo, alguna, alguna ordenanza o, o, el propio, o la propia Carta Orgánica? No, por el decreto, este que yo te comentaba, la Mesa de la Función Pública nace, y se regula a través de un decreto. Sí. Ajá.、Eh, Pero ese decreto. O sea, la diferencia ya viene desde el nacimiento mismo de, de,、claro. de, del órgano. Uno es, este, ha nacido a través de, un, de una norma absolutamente válida, pero unilateral, que es、mm. eh, un decreto,、sí. y el otro nace de una norma este, que se enmarca dentro de un,、mm. de un parlamento, digamos, este, con, con todo lo que eso significa,、eh, como es una ordenación. O sea,、uh -huh. la diferencia que, que, que, que además se ve claramente desde el nacimiento de lo que es la Mesa de la Función Pública y de lo、uh -huh. que es un ámbito paritario. Claro, la recuerdo... Mesa de la Función Pública se regula、sí. por un decreto. Sí, y yo recuerdo que antes, porque hace mucho que estamos en esto, y no digo que esté bien o esté mal, ¿eh? digo, antes de que existiera la Mesa de la Función Pública, era el secretario de Hacienda con el intendente, o sea. Los que convocaban a los gremios le decían, bueno, vamos a, vamos a negociar de esta manera. O sea, antes que existiera, porque la mesa de la función pública municipal la copiaron de la mesa de la función pública provincial. Provincial. No, estamos totalmente de acuerdo que esa no es la instancia, que debiera ser la paritaria, digo, pero、eh, me preocupa saber si es que en algún momento, en alguna ordenanza o en la carta orgánica se establece, ¿no?, de que quien tiene que tomar La iniciativa de negociación es o no el, el internet, ese es el tema, es el que me preocupa. Pero lo que pasa es que en la práctica funciona así, porque en el caso de la municipalidad de Viedma, eh, eh, tanto el Tribunal de Cuentas como、eh, el Consejo Deliberante, si ¿Sí? bien son autónomos en su funcionamiento, no tienen un presupuesto propio como s、si、í lo tiene la Legislatura de Río Negro o el Poder Judicial de la provincia de Río Negro.、Claro. De quien maneja el presupuesto es el ejecutivo、claro. municipal. así q、claro, no, Y en eso,、no、y de eso se basa en ello para decir tenemos que estar nosotros. n o、claro. Por eso te digo, yo no sé si está bien o está mal. Digo, porque a lo mejor habría que modificar la carta orgánica, habría que ir、eh, a la modificación de alguna ordenanza, digo, para que esto no sea no contradictorio. Sea, sí, no creo que sea necesaria la modificación de la carta orgánica,、eh, tampoco me parece que sea necesario este, que. ...se Modifique la forma del manejo de, del presupuesto, por ahí eso sí habría que analizarlo. No, no, no, no,、uh -huh. no es un tema en el que yo me he puesto a, a estudiar, por eso no te puedo dar una, un, una respuesta específica. Pero lo que sí digo es que este, no había ningún tipo de, de impedimento, a mi entender. A que este, se trabajara en estas tres comisiones,、uh -huh. eh, la de Relaciones Interpersonales, la de este, Seguridad y、e、Higiene y la específica de Salarios, que la, la de Salarios este, se, estuviera en cabeza del, del Ejecutivo y el resto de, de las comisiones estuviera en cabeza tanto del Tribunal de Cuentas、uh -huh. como del de, Consejo Deliberante, que de hecho termina siendo de alguna manera y sin una regulación así, porque todo lo que tiene que ver, Este, con, con mejoras en las, este, en las condiciones laborales de los trabajadores municipales,、sí. ha venido trabajándose desde el Consejo del i b e r a n t e El reconocimiento de la, de la licencia por maternidad es uno de los casos. La disminución de la hora, la, de, la hora de, de la jornada laboral es otro de los casos.、Uh -huh. Han terminado saliendo por ordenanzas porque el Ejecutivo no las. Se incorpora en el temario de la mesa de la función pública、uh -huh. y es un c u e n t o de nunca acabar. Está bien.、Eh, Evelyn, recuerdo que en pleno debate de esta ordenanza que ahora fue anulada por el Superior Tribunal de Justicia,、eh, explicaban, ustedes argumentaban que había varios municipios en el país que tenían paritaria. Digo,、uh -huh. eh, esto que ustedes hicieron, este proyecto que armaron acá, Eh, ¿Se emparentaba con alguno de esos proyectos o era diferente? ¿Por qué, digo, en algunos lados no fue cuestionado por la justicia y acá sí? La verdad que yo no lo he leído, probablemente en otros lugares no ha, no ha, no ha sido cuestionado porque el propio intendente de esos lugares este, reconoció el derecho a paritarias de, de los empleados municipales.、Uh -huh. Está. Bueno, habrá que ver. Digo,、eh, me parece que está abierta todavía una necesidad. O n a la j u s t i c i a n o es que actúa de oficio en este caso, eso t ¿Es? que quede claro también. No, no, no, no seguro.、Eh, bueno, a mí me parece que todavía está abierto el, el debate en este tema y que puede haber a lo mejor alguna nueva ordenanza que le dé el derecho que, que tienen que tener <coughs> los empleados municipales, porque vuelvo a reiterar: el fallo del Superior Tribunal de Justicia no pone en cuestión el tema del derecho o no a paritaria de los trabajadores municipales. sino que es una cuestión que tiene que ver con la forma como se armó la, la ordenanza. Por ese lado va、yo、el cuestionamiento. Yo tampoco lo descarto, pero ya te digo, soy respetuosa de quien en este caso nosotros estaríamos respaldando con una ordenanza o perjudicando con una ordenanza, que son los propios trabajadores municipales. Así que nos faltaría este, esta, esta instancia intermedia de tener que conocer,、eh, uh -huh. que yo por lo menos no lo conozco,、eh, cuál es el. el La opinión de cada uno de los gremios.